amb l'hòstia puta el maleït despertador t'ha perforat tot el timpà te'n vas fins a la cuina que a som l'ou no hi ha cafè però penses que una dutxa et podria anar prou bé el déu que va parir la puta d'oros t'has escaldat la pobra esquena amb el collons d'aigua bollet agafes la navalla i cago un jugo d'escariot Exacta mitja cara i també un trosset d'estrot. Ei, pugi al cotxe i cap un tot moll no a benzina, es corrents a l'estació i la puta renfi a ribetar. Penses a cagar la via i decideixes anar-hi a peu, però per la sang de satanàs es posa a ploure i ets el ras. Ca en ceuna, així baixa una olla del cel amb el cap de neu per tapadora, llam de llam de rellam. Arribes a la feina com una nana i el pel a canyes al teu cap ja t'es crida s'enfurismat, l'envies a pastar i et diu que es els teus morts i afegeix que t'acomiada t'ullets i vals carallot, te'n vas al bar per ofegar les penes et podries engatar, però hòstia, Santa sols i estrella. Així que passes hores jugant a l'escura a butxaques, la mare que et va parir t'esforç l'avís en un matí. Arribes a l'estàdia mitja tarda pel partit, estàs esperançat però ens fons cinc gons del Real Madrid. sempre més a llit. Camines sense rum a la recerca d'abonança, amb la ferma convicció que tard o d'hora tot canvia. De sobte et sembla veure la llum de l'esperança i sembla que s'acosta... Hòstia santa! És el tramvia! Per molt que sentis que la vida es canya i el que voldries és cridar a ple color, un put d'Espanya Escolta en tros de Conyan Amb la seva vessant més cabaretera eh, un grup que és un recull de vessants cada cançó és diferent cada cançó toca un estil eh, per exemple en aquest nou disc d'Oveses la i el cor sístole suposo que és la primera i la segona serà la diàstoles on Sistemes és un EP acabada de, de sortir al carrer en aquest juny de 2024 Sistemes, ho he dit I aquest la vida és massa curta per passar-la renegant Nos mai això de cap visual, són un quartet però la, al capdavant tenim a Arnau Tordera primer un exemple de correcció lingüística i tanta paraulota bueno. però la veritat és que és un grup que m'apassiona o sigui, són els nostres Queen eh, tots els temes conserven la seva identitat la identitat obesa però van eh, saltant d'estil en estil de tessitura en tessitura, de partitura en partitura, del tecno al heavy metal, la música llatina és el seu setè disc, com dic, l'Ai Alcor, sístole d'Ubeses. Estava una mica neguitós venint cap a Ràdio Sant Peri i Sant Pau on avui estrenem l'estiu. Vaig buscar-me un nou comptable que em pogués treure Sí, está acabada de arriba las tí y extrañaréu normalmente mi rollos al rock que es en castellano normalmente eh, mis rollos es el rock es en castellano lo escucháis desde muchos puntos del mundo eh, pero bueno me ha dado ese capricho viniendo hacia la radio os digo que escuchábamos a Ubesas, que ya estamos en verano y buenas noches bueno es decir buenas noches Aunque sea por la tarde, porque son las 5 y 55 de hoy, San Juan, 24 de junio de 2024. Bueno, buenas noches, hijos de la gran puta. Que eso decía el título del disco de esta gente, ¿eh? No es que tenga yo voluntad de, de insultaros en el inicio, en el arranque de este mi ruido, es el rock número 1032. puta relato, la puta, me quedo De Vilanovilas, el truque, gran grupo, qué gran disco este Buenas Noches Hijos de la Gran Puta, con portada del gran Carlos Azagra, eh, pues más de 10 años hace que lo sacaron, nos volaron la cabeza en un Vila Seca tope, eh, en ese festival que se celebra pues durante las fiestas eh, de verano. Bueno, de otoño Bueno, no, no me acuerdo cuándo son las fiestas Pero que hacían unas fiestas que flipas con grupazos Llamados Vila Seca Tope en Vila Seca de Solcina En esa localidad, en ese pueblo tarraconense Patada al rey Un directo antes de Leo Jiménez y Obús Buah, impresión Increíbles Y este su verano pues nos sirve para entrar en este idem Sonando Estamos ahora mismo en directo en Radio San Pedro y San Pau Donde vamos a estar Todo el verano hasta que volvamos a Tarragona Radio eh, a finales de septiembre. Normalmente estaremos aquí en el 101.0 de la FM. También si lo quieres escuchar en directo y no estás en Tarragona, puedes encontrarnos los martes a las 8 de la tarde en la aplicación. Búscala en Google Play Store. Si tienes Android, los que tenéis eh, pues iPhone, no sé lo que tenéis, pero bueno. La aplicación se llama Mi Radio y ahí buscas radios San Pedro Pau si te hace ilusión escucharlo en directo. Si no, pues ya sabes que estamos en todos los postcards. Rockrat. Como el rock es mi rollo y también ahí en las redes sociales. Hoy no lo hemos avisado, pero avisaremos tanto en Twitter... Como en Instagram, como en Youtube Como en Twitter, bueno en cualquiera de ellas En Instagram, Youtube, en Facebook, la de los antiguos Hasta en TikTok, igual te lo decimos En todas estamos como el rock es mi rollo De cuando vayamos a cambiar de planes Lo normal en este verano 2024 va a ser Sonar aquí en Radio San Peri San Pau Los martes a las 8 Pero bueno, ahora son las 6 del lunes De San Juan Sonamos también en diferido, que no te lo he dicho, en Radio Cambrils, en el 90.0 de la FM, estamos los viernes a las 9 y media de la noche, mi rollo es el Rock Radio, Asalto Mata Radio, Rock Sol y Rabia Radio, el local del Rock Radio, Ona Moments, Radio Crimen Online de Argentina, Radio Cruda de Colombia, en Venezuela, en Radio Alterna, en México estamos en Radio de mente y finalmente en Piratita Radio... Piratita Radio, que es una emisora situada en el estado de Sonora en la localidad de Guaymas de donde son precisamente la gente que ya escuchamos aquí estos... estos... Camargo Pues que le dedican una canción nueva totalmente a su... a su pueblo, este Guaymas Pues este año, en esta temporada 22 de mis rollos del rock ya nos presentaron eh, los mexicanos Camargo un estupendo disco desde esta esquina y creo yo que deben estar preparando otro porque en la portada de este Guaymas, del tema que da nombre a su tierra pues sale la portada de otro disco, el segundo será de estos Camargo, Gloria y Perdón y escúchame una cosa, venga vamos a poner, ya que tenemos sintonía ¿Por pues, qué os parece si si la ponemos, no? Yo creo que puede ser una determinación inteligentísima. ¡Wow! Qué viene, que viene. ¡Tiu! Aquí la tengo. Ay, pues ahora no suena nuestra sintonía, no quiere sonar, no quiere sonar. Bueno, tenemos de fondo vamos a escuchar a los a los Ancor e igual la sintoría de golpe quiere sonar y no nos hace la puñeta este nuevo tema por fin han completado su EP no se sabe cómo se llamará pero bueno ahí está este en breve si ahora te cuento más acerca de ellos Yo siempre que hablo de esta gente se me pone el pecho palomo eh, la historia de mi ríoos el rock va ligada a ancor y creo que para ellos también la historia de ancor va ligada a, a mi rollos el rock eh, porque llevan sonando aquí desde el principio y dentro de un momento pues recuperaremos un tema de su primera maqueta que aquí tenemos y me apetece muchísimo me apetece muchísimo poner Eh, ya lo voy preparando, pero bueno, Anchor, que el pasado 1 de mayo cumplieron 20 años como banda Y eh, pues se afrontan el verano más loco de, de sus vidas Acaban de tocar en el Cape Fest de Francia eh, Se van pues, eh, bueno, un viaje un viaje de locos Pasando por el Resurrection, por el Resub en, en Galicia Se van a Francia otra vez al Hellfest Eh, y acaban en el Tuska Festival de Finlandia 27, 28 y 29 de este mes de junio este mismo, esta misma Semana. Y luego ya en agosto están tocando en Waken, que ya me digas tú qué banda tarraconense ha tocado en Waken, están en Checoslovaquia, en el Granitzen Open y pues un montón de shows eh, desde el 4 de agosto y hasta el 15 de septiembre, bueno hasta el 17 de agosto van a estar girando por, por Europa por Europa, y luego pues se eh, les añade un concierto más eh, pues República Checa, Alemania eh, Bélgica eh, Reino Unido, en fin eh, en, en todos los shows eh, pues van a ser cabeza de cartel, van a tener de invitados a las Future Static desde Australia, y bueno esperamos a lo largo de este verano pues charlar con los ancor que se nos quedó la espinita ahí ahí clavada en eh, la última temporada en eh, Tarragona Radio, y oye, mira, oye, ahora sí, ahora sí Y ahora sí que voy a lanzar la sintonía acá, que aquí sí que la tenemos. Y ya suena, mira, mira, mira, mira, mira, mira. rollo, es el rock, pues eso cada semana suenan aquí y hoy por partida doble o triple, porque estamos poniendo la sintonía y nos vamos a ir hasta la primera vez que nos visitaron les felicitamos por su 20 aniversario por la gira europea que se les viene encima y lo que vendrá, que será aún mucho más tocho Y recuperamos un tema desde esta maqueta grabada en 2005 en Radis Records, en mayo de 2005 con cuatro temas, Gritos de Conciencia, Maldita Fe, Alma de Metal y la menos típica y la que vamos a poner ahora en mis rollos el rock esta balada llamada Siempre Esperaré Anchor, pero del 2005, ya veréis qué cambió. Momentitos de nostalgia Acuerdo que le daba mucho el peñazo que bien. Es que es un tebazo de los cortados Pero bueno, eh, quiero hacer un poquito de abuelos Cebolleta Esto es Anchor eh, Su segunda maqueta, mejor dicho Porque antes grabaron una demo De dos de dos temas Formados pues por Josito y Expo Las guitarras al bajo Que lo tocaba el bajo en anchor las guitarras pues como siempre david romeo que ha estado siempre y expo los teclados de javier eh, casanova eh, rubio y daniel lo haces a la voz y jordi vidal a la batería y aquí en este siempre esperaré tocaba el violín y más de una vez pues bueno una vez Por lo menos que yo recuerde, trajo el violín a Radio San Pérez y San Pau aquí a esta casa Y eh, pues eh, se hicieron un tema en directora viene un colgado de puta madre Ahora a mi rollo es el rock vais a, a fliparlo Porque los que estáis pues en YouTube también vais a poder ver el videoclip de este tema de Jordi Sky o Skywalker El desarrollo económico, tecnológico y social del último siglo acarrea un grave problema, el cambio climático. La acción humana se vuelve ahora indispensable para poder solucionarlo. Nos lo cuenta Giorgia Skywalker. Follow me to the simple life, sígueme a la vida simple, sígueme a la tierra de ya, cultivar la tierra es ciencia, no violencia right Y en Babilón no saben lo bien que huele la mierda de caballo. Y en Babilon no saben lo bien que huele la mierda de caballo. Y en Babilon no fluyen, no saben, no construyen, viven por contar minas. Yo quisiera que el mundo en las flores son ni igual. Mas trau ...bueno, Corazón de Padre Atómico... ...se llamaba este disco... ...un golpe de aire fresco y bucólico... ...como este Babilón... ...que escuchábamos a cargo de Don Jordi Piñol... ...Jordi Skywalker, el mítico primer cantante... ...de los dos primeros discos... ...la Danza de Araña y Buenas Noches Rose... ...de esta banda pues... ...tan grande, tan enorme, tan eh, underground... ...pero tan recordada, ¿no? Buenas Noches Rose, pero bueno... ...Corazón de Padre Atómico, su disco en solitario... ...grabado dentro de un carromato... ...por donde él se desplazaba... Y por, eh, tirado por burros eh, en, en pleno campo En pleno prao Y haciendo pues eh, esa gira en, en, en burro, ¿no? De pueblo en pueblo durante el año 2011 O sea, bueno, viéndole Pues ya sabes por qué Buenas Noches Rose No se juntaron Nunca para hacer un directo Porque Skywalker estaba a otra cosa Te muestro en pantalla Te puedes ir a nuestro YouTube El Rock es mi rollo, pues la edición limitada De este Corazón de Padre Atómico Que tenía su Wasa eh, Porque lo abrías y vamos, aquí te encontrabas Pues el, el, el disco en sí, ¿no? Corazón de Padre Atómico un single de este Babilón, las letras, un pergamino, un trapo que no sé muy bien con es, que es, y ahí dentro pues una piedra. Y eso era la edición limitada, y la verdad es que, la verdad es que, eh, hostia, no te voy a decir que no se lee, no se lee, eche de menos, pero siempre tendremos pues este disco, un ex componente de, de Buenas Noches Rose, Jordi, Skywalker y vamos a ir a por un ex componente de extremo duro ojo, estáis viendo que la eh, caja que contiene la edición limitada de Corazón de Padre Atómico, pues es una caja de cerillas, solo nos falta el mixto, solo nos falta el fósforo para, para prender esa bomba que solo mate gilipollas de UG tu premeditada alevosía que más da sin prendas cada hora del día vino a deshora sin contar que me desvivo y sin pensar he de abrazar la sobriedad y si el desorden clama caprichoso retrato mi vida entera Vi pasar entre mis manos Y harto de hablar Con las olas del mar De dónde vienen Y a dónde coño van Y no hay más fe Que la que el alma guía Y hoy estoy seguro Que de la mierda Haremos poesía Que las palabras Controladas, suaves y medidas, te las puedes meter por el culo, a ver si vomitas. Y a todo el mundo voy a crear una bomba que mate solo. Y a todo el mundo voy a crear una bomba que mate solo. Que mate solo voy a crear una gran joya escondida de nuestro rock este escupes o tragas de eugenio ortiz uge su segundo disco el que fuera pues guitarrista también de clandestinos y que pues eh, grabó y giró el, eh, con el donde están mis amigos de extremo duro en el año eh, 1994 Eh, por ahí más o menos también salió un disco que sonaba eh, más o menos más o menos más o menos menos que más así. Ah, Pues ahí está u ojo hizo banda que ya me digas tú quién son los banda pero pues ni me son extremo duro los que están pues tocando el pedre en directo tienes el concierto completo este concierto de bilbao del año 2022 en diciembre y pues anda mira mira qué gracioso youtube que nos han saltado <risa> anuncios la madre calvado para y pues eso tiene ese concierto completo en, en, en youtube y, y nada y puedes disfrutar de, de él yo creo que quien eh, no disfrute de este concierto pues no tiene orejas ni ni memoria como la gente que dice que ahora mismo robe en directo hace versiones de extremo duro o sea qué suerte qué suertudos estamos hechos de poder disfrutar en directo de los robe tocando de la manera tan extensa que tocan en vivo las canciones de extremo duro en particular pues eh, esos movimientos de la ley innata o, eh, o bueno cualquier canción dentro de esa girán y santos ni inocentes y esperamos como agua de mayo vivir ese concierto único de los bujo que son los músicos de extremo duro y el señor este Iñaki que vale un imperiñaki Iñaki guojo que es pues el personaje más importante de la historia de nuestro rock al menos el transgresivo hombre grabando todos los discos de Platero y tú, y desde el 97 hasta el final de Extremo Duro ahí, pues tendríamos que tenerle un poquito de respeto. La gente habla por hablar, critica a Robe ahora porque es Robe y no es Extremo Duro. A ver, el orden de los factores no altera el, el producto y el producto es el mismo no te das cuenta manuel manuel que no te das cuenta y así más o menos abre el señor y el iniesta más eh, más universal de españa por delante del de del, del gol a ver si lo tengo aquí pues abre los conciertos de esta de esta gira no lo sabías venga spoiler ah, hombre, no, no es no es no es spoiler que lo hace con este destrozares, el solito con la guitarra. Y no lo siento, dirán que deserte y que no tuve valor, quizás sea cierto, como podría explicar sin ver salir el sol, que denso sale, o que destrozares que destrozares que destrozaré Juro que reniegue de todo lo anterior y no lo siento Dirán que no estoy bien que es pura depresión Quizá sea cierto que el sol, que denso sale el sol, que denso sale el Que destrozares, oh, que destrozares, oh, que destrozares. es mala comparación la que me hacen con este grupo me lo remiten pues bueno un email desde la central de comunicación al frente pues eh, de esa agencia está el gran chema gallego chema te mandamos un abrazo muy grande desde aquí desde mi rollos el rock eh, a lo largo de nuestros 22 años pues chema Eh, nos ha sugerido y hemos cerrado con él pues unas 157 entrevistas y no sé yo si una de ellas será con estos Duracalá, porque los voy a descubrir a continuación vale Duracalá es eh, un nuevo videoclip arena negra y entre sus influencias o sus semejanzas nos citan atención, no te voy a decir a qué nos comparan el, el videoclip, pero bueno nos citan a Eh, Pata Negra, Los Chichos, Delincuentes Y algo más rock and rollero como Burning, Los Enemigos o Los Primeros Mira, hace un momento escuchábamos a Skate Walker Buenas noches, Rose a ver, a ver, a ver, a ver Una bruja morena Una diosa de ojos Que refleja en el caos de la luna llena me tiene envenenado Y no sé qué coño ha pasado Si he tenido suerte o me ha puesto una vela Pero ha funcionado Me ha bien enganchao Ya ves Ya la Nos hemos calentado y no hemos parado y yo sigo con hambre aunque ha cené rico y desayunado pero sigo enmonado por no tener cuidado, la hemos liado. El alma de la arena negra con un beso ha hechizado al bufón y lo ha puesto a bailar. De pressu per ah Ja toquilla Pues yo como los cigarros sí O digo que sí Este... Esta disrupción A lo November Rain ¡Buah! Esta peña mola, ¿eh? Esta peña, esta peña mola ¡Dura Calá! Y este Arena Negra Eh, sí, doy mi aprobación eh, Yo creo que cerraremos Entrevista Ahora durante el verano Vamos a ir viniendo cada semana a Radio San Pedro y San Pablo Los martes a las 8 de la tarde Hoy hemos hecho un poco lo que nos ha dado la gana La semana que viene seguro que vinimos eh, Aquí a las 8 de De la tarde, o sea, te lo juro Te lo juro por Por, por Rosendo Mercado, que es lo que más quiero en este mundo Estoy echándolo en ojo a la Spotify Porque, ay, que destrozamos esto Porque el otro día, en el programa de un gran buen amigo mío Y mejor locutor y mejor eh, selector de canciones Porque Salud y Rock and Roll en Radio La Mina Es el programa que mejores canciones lleva Tu programa de rock estatal, hace honor a ese a esa descripción perfectamente el señor chisco chisco eh, que fuera bajista de piel de gato que pone unos temazos que no veas y eh, pues gracias a chisco descubrí otro grupazo me han gustado muchísimo los duracalalá estos eh pero eh, pues otro grupazo que vamos a escuchar Esta sí que la pongo con conocimiento de causa la escuché en el pasado salud y rock and roll busca el podcast en Y Vox, si no te arrepentirás, solo pone temazos, only temazos y sabiduría, sabiduría a la hora de seleccionarlos. Y él me descubrió, pues esto es Pólvora, que eh, se escribe con diéresis en la O. Tienen un disco del año 2022 eh, llamado Fuego y Ceniza, desde él Chisku puso este tema y hoy lo reponemos en Mi rollo es el rock. Una vida sin más, Pólvora. temazo absoluto que decía lorenzo sanz pólvora prendiendo la mecha de mis redes el rock la bomba que solo matar a gilipollas de uge ahora los pólvora esta cajita de jordy skywalker de cerillas oye por favor vale ya lo sé que es una tradición que san juan pero a tomar por saco con los petardos ya que los perricos lo pasan mal que, que, que, que, que, que, que, que los asustáis Que los maltratáis Que les duelen los oídos Que tienen el, el, el sentido del oído Muy desarrollado Que hoy es San Juan Y, y, y oye, nada que celebrar No dicen en otras fiestas Nada que celebrar, pues hoy menos Hogueras sí, petardos Fúmatelos Terminó Ya no hay más Que contar és la hora de escribir el final. Una historia és una historia i no hi más. Comañero si me despido I si el tiempo, Vuelve a juntarnos para celebrar. Cantaremos. Este adiós Es eso, casi nos vamos con esta despedida Último tema de el último disco hasta la fecha De los castellonenses Dry River Cuánto cariño por esta bandaza No solo por lo bien que suenan Que también es un grupo que nos entusiasma Y con el cual, mira te lo digo Ángel, desde aquí tengo que sacarme Este verano una espina Con vosotros, porque estrenasteis el disco En el primer mi rollo es el rock Que duró una hora Antes el programa duraba dos horas Y Drake River justo fueron los conejillos de indias, que en, en, en, en por cierto en sueco se dice March Binet, te lo digo, bueno, un dato que no sirve para nada, pero bueno, fueron los conejillos de indias de la nueva forma de hacer mi River, el rock. 50 y pico minutos, quise meter un montón de cosas, vinieron desde, desde Castellón a vernos a la radio, y, y la entrevista fue un despropósito, yo no sé qué presentamos, pero cuarto creciente no, Pero el disco nos encanta y oye, lo vamos a volver a presentar y representar. Dentro de nada hacemos una entrevista con Dry River. Esa banda pues en la cual militó muchos años. Fue fundador el señor que cerrará este programa. Eh, dio arte y fue parte de Dry River. Las comparaciones son inevitables pero nunca odiosas. me estoy refiriendo pues al que fuera eso teclista guitarrista de la banda castellonense carlos álvarez prades que acaba de sacar un tema adelanto de su el que será su segundo disco sacó uno eh, de, de versiones y ahora pues va a sacar uno con canciones propias y mira cómo suena el primer adelanto cerrando esta edición 1032 de mi rollo es el rock es justo ahí carlos álvarez esperando que siempre estéis ahí larga vida esa estrellita pequeñita pero firme llamada rock and roll quien no